en un año, ¿no? Si bien todavía quedan algunos partidos antes del receso siempre es bueno este, terminar el año con eh, en forma positiva, no solamente en los resultados, sino también en la convivencia Bueno, pasamos a otro tema, porque ayer el clásico de un modo, si bien no fue televisado, se robaba las miradas tal vez en un clásico raro, ¿no? por las dificultades que afrontaba Quilmes pero bueno, le terminó ganando 69-60 a Sí, gran victoria de Quilmes, ¿eh? la verdad que eh, gran victoria de Quilmes Eh, sinceramente no, no, no, no pensé que podía a pesar de, de las victorias eh, que venía trayendo Quirme que le había ganado a Gimnasia o, o, o Peñanol mismo que venía de ganarle a, a Gimnasia, no pensé que que Quirme podía ganarle teniendo en cuenta que tenía bajas importantes y que estaba en duda el pibe San Simón y también entonces la verdad es que una gran victoria de Quirme que jugó ayer de Oprar en el poli Y que bueno también a, a, me parece a mí este, creo que tuvo una una producción a lo largo de esta primera parte de o esta fase nacional de perdón regional de la liga nacional que posiblemente no no esperábamos o por lo menos yo no la esperaba eh, por la forma en que se dio el armado del equipo que ya nos contó Javier decheelli en ese programa que no era la nacionalidad nacional que estaban atrasados con los pagos y de la temporada pasada y finalmente. No solamente hicieron hicieron Liga, hermano un equipo muy digno y además este, hoy por hoy, si bien no van a estar peleando las primeras colocaciones, tienen el mismo récord de peñador de Mar del Plata, eh, cuatro partidos arriba de los dos equipos del fondo, o sea, Boca, Hispanoamericano, y están a un solo juego de eh, Obras Sanitarias de Argentina de Junín, con lo cual están arrancando en una posición más que favorable, teniendo en cuenta cómo vienen jugando, Y si comparamos con lo que es la Conferencia Norte, este hoy estarían en el mismo lugar de Instituto de Córdoba, o sea que estarían en la sexta colocación, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta colocación de lo que sería la Conferencia Norte. Eh, es, es mucho más que satisfactorio este momento de Quilmes en la Liga Nacional. Sí, un Quilmes que igualó la racha de Peñarol con la victoria de ayer, y ya que claro. estamos, podemos hablar con el entrenador de Quilmes, si te parece. ¿Cómo no? ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andas? Franco, Santiago y Fabián Pérez te saludan. Hola, Franco. Hola, Fabi. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, este imagino que contento por lo que significa ganar siempre es importante, pero ayer te escuchaba o te leía por ahí, ganar un clásico es doblemente importante, ¿no? Sí, porque la verdad es que considero que son muchos partidos dentro de uno solo, porque hay un partido anímico, un partido mental... Eh, el partido en sí del juego y, y todo lo que influye en ¿no? el resultado eh, te puede potenciar te puede reafirmar un eh, buen momento, te puede hacer dudar entonces la verdad es que hay mucho en juego ¿no? y, y más ustedes saben muy bien cómo se vive acá en la ciudad en eh, los momentos previos y los momentos posteriores sea el primer partido a mitad de temporada, lo que sea siempre en la ciudad hay un folklore especial entonces Eh, cuando cuando se gana también tiene otro gustito Claro, y además eh, este tipo de partido independientemente de algunos momentos que puedas tener en la temporada eh, sirven eh, para para trabajar más tranquilo porque es como que te gana aire no ganarle a, a, al rival de la ciudad es como que te da un poquito de oxígeno no te digo que con esto te vas a relajar y, y el próximo partido eh, no lo vas a jugar con la misma intensidad pero quiero decir que amortigua un muchos golpes que puedan llegar a venir, ¿no, Javier? Sí, sí, eso eso más más para la gente y para para para, para, para la pasión que le ponen acá, ¿no? Obviamente, eh, obviamente. No, sí, sí, no, no, te entiendo, Fabi, pero eh ¿sabés lo que pasa? A mucha gente de los últimos seis partidos que jugamos acá o cinco partidos que jugamos acá en la ciudad, eh, mucha gente te cambiaba el, el perder cuatro y ganar la peñerola nada más. Claro, y cuando y cuando vos estás dentro y pensás fríamente, sí, no, dame los resultados positivos, ¿no? Pero pero bueno, si se puede hacer las dos cosas mucho mejor y y me parece que los muchachos trabajaron para eso. Eh y y planteabas un partido con con con algunas dudas porque claro, eh no tenías dos jugadores importantes dentro del plantel como son Diego Cavaco y y Enzo Ruiz que que te aportan puntos, experiencia y que han jugado mucho, muchos de estos clásicos y estaban la duda del San Simón, dijiste no, no, no puede ser no puede pasar todo esto y sin embargo cuando fuiste a la cancha ¿en, ¿en dónde lo ganaron? o ¿cuáles fueron las claves para suplantar a estos jugadores, Cavaco y Ruiz y poder quedarse con el clásico? mira nosotros desde el miércoles pasado sabíamos que no iban a estar ninguno de los dos ni Cavaco ni, ni Ruiz eh, lo de San Simón y pasó el viernes así que también tuvimos días del miércoles hasta hasta el domingo es más, hasta el lunes a la mañana eh, la verdad tuvimos mucho tiempo para trabajar un montón de cosas, que a veces con el Fictum, que tiene la liga nueva, nueva eh, no te lo permite la verdad es que tuvimos mucho días para probar un montón de cosas, jugar con dos grandes, jugar todos chicos como lo hicimos ayer por un momento, con Clark de 5 y Robinson de 4 eh, jugar con, con los dos pibos juntos Eh, probar y probar y la verdad que lo que más trabajamos fue en, en el aspecto defensivo porque Peñarol eh, lleva peligro en, en muchos puestos ¿no? y sabíamos que te, nosotros teníamos desventajas en un par sobre todo en lo, con los grandes entonces bueno, claro. armar dispositivos defensivos eh, con desventajas físicas y de peso y, y tuvimos tiempo, la verdad que, que esa fue un, una clave importante para nosotros ¿Y qué cambio de partido clásico al de ayer? Porque habían arrancado Menos 30 contra Peñarol y ayer le ganaron tal vez en, en menores condiciones ¿no? de las cual contaba Peñarol. Sí, me, me parece que el, el crecimiento del equipo fue de manera mayor y, y, y se notó paulatinamente. ¿no? Eh, como decía Fabi al principio, nosotros estuvimos un mes y no hacer Liga Nacional, eh, fuimos el último equipo en, en, en cerrar la, las plantillas porque teníamos un Un presupuesto muy acotado y, y teníamos que pensar bien y esperar muchas veces, ¿no? Eh, entonces, bueno, no fue un, un armado de equipo normal y, y una pretemporada normal. Eh, me parece que el equipo creció de a poco y, y bueno, un poquito se, se, se están viendo los frutos. Hace cinco partidos el panorama no era el mejor para ustedes y fueron a jugar de local cinco juegos, ganaron cuatro y perdieron solo uno. ¿Te imaginabas eso? Sí. Ese era un objetivo cuando cuando teníamos el fixture, ¿no? Eh, ganar de visitante siempre es muy difícil. Nosotros teníamos apuntado, eh, teníamos dos juegos de visitante que teníamos que, que hacer un esfuerzo tremendo para, para ganarlos. Uno era Boca y, y el otro era hispano. Eh, el de Boca no, no estuvimos a la altura de las injusticias como para ganarlo, si bien perdimos por tres puntos, pero no me parece que no hicimos un trabajo... Eh, acorde como para para ganar el juego, y fuimos a Hispano y lo ganamos, después venía la seguidilla en casa que teníamos que aprovechar la mayor cantidad de juegos posibles para, para ganar, porque sabemos que el fixture tiene estas cosas, te agarra una salida de 3, 4 partidos afuera y como es muy difícil ganar afuera, podés venir 0-3 y, y se te complica después no entonces bueno, el objetivo de, de ganar los partidos en casa también también fue muy importante para nosotros Estamos hablando con Javier Bianchevi, técnico de Quilmes de Mar del Plata. Quilmes que terminó con un récord esta primera fase nacional de 18 jugados, 8 ganados, 10 perdidos, eh, al igual que Peñalol de Mar del Plata, como decía hace un ratito, a un solo juego de obras sanitaria y de Argentina de Junín. Eh, esperaba terminar esta primera fase con con 8 juegos ganados este y algún otro que se te escapó Recuerdo que presencié en Obras Sanitarias que tuviste la última pelota y me parece que hubo alguno más ahí también que tuviste la, la última pelota para poder ganar el juego. pero ¿Esperabas terminar esta primera parte con, con un récord así? Uno siempre aspira ¿no? a, a tratar de terminar lo mejor posible. Eh, el, pero hoy con, con el diario del lunes, el partido que se nos escapa con obras, con, con la última bandeja... De Luca para, para ganar el juego y, y el partido de Weber Con con dos tiros libres Con tres está, segundos para jugar no me Con tres segundos para jugar Y, y, y ganar el juego eh, Hoy por hoy estaríamos hablando De otra cosa Pero yo soy un convencido que La, la liga la larga Se acomoda eh, en el lugar Que realmente podés estar Podés estar un poco un puesto arriba Un puesto abajo pero Pero la liga es muy larga Y y justifica a lo largo del tiempo el, el, el que ocupás y el objetivo de cara a la segunda parte de la liga bueno eh, también fixos durísimos una zona norte que siempre siempre pasa lo mismo no eh, me parece que son distintas maneras de jugar por, por el distinto armado de los jugadores en las dos zonas entonces eh, es como casi empezar de nuevo no y eh, Este, esto es producto de la competencia y de ver tantos equipos. Eh, hay veces que, que, o nos va a pasar, que vamos a enfrentar a la zona norte y, y realmente vimos muy poco al equipo y, y si no es por por mis, mis asistentes, eh, hasta muchas noticias ni siquiera te llegan el día a día, ¿no? Entonces, bueno, es empezar de nuevo, es, es, es ir trabajando y, y no abandonar nunca los objetivos. Y sin dejar de tener en claro para, para qué estamos armados, para qué nos armamos y para qué es lo que estamos luchando día a día. Estamos hablando con Javier de Archer, el técnico de, de Quilmes. Eh, siempre se habla, Javi, de eh, que, la, que la conferencia norte es más fuerte, ¿no? Y memoria pasado reciente y, y, y, por ejemplo, tenemos obras y gimnasia de Comodoro, jugar la final del Super 4 y ¿Sí? la ganó Gimnasia de Comodoro. Obviamente no se puede cruzar dos equipos de la Conferencia Sur para jugar la final de la Liga, pero la jugaron San Lorenzo y la Vienda de Formosa, y una amplia superioridad de San Lorenzo, que también venía a la Conferencia Sur. ¿Es más pareja o es mejor conferencia? Porque no sé cuántos... Eh, ahora vamos a tener una, una medida más, más cercana y más real, porque van a empezar a cruzarse. Pero la verdad que yo no sé si es mejor conferencia el azul o es que los equipos tienen también otro nivel ¿qué opinas vos? no para mí es es más pareja para mí es más pareja eh, a lo mejor en la zona sur hay tres o cuatro tres equipos que, que que a priori los ves y están a lo mejor un escalón más arriba que el resto en la zona norte es muy difícil de diferenciar eso eh, entonces la competencia entre ellos Eh, también me parece no te hace hacer eh, un análisis tan claro de, de, de esas situaciones a ver quién está mejor o quién está peor no eh, sí. lo que sí que eh, la zona sur te lleva a trabajar mucho eh, porque como así la zona norte es pareja para arriba a lo mejor dos o tres escalones más abajo la zona sur es muy pareja para, para abajo, ¿no? entonces te tenés que, que renovar que, que, que hacer cosas distintas, que seguir trabajando y a lo mejor Cuando se empiezan a, a, a cruzar, se encuentran dos juegos eh, muy distintos, ¿no? dos, dos estilos de juego muy distintos, una zona con la otra. Por ejemplo, yo no veo un equipo que, que juegue como Weber en la zona norte. Claro. Eh, y Weber le puede ganar a cualquiera y, y, y también puede perder, obviamente. Pero pero bueno, me parece que Weber va a ser eh, un equipo que la zona norte lo sufra porque a lo largo de, de esta primera fase no, no me enfrentó nunca a un equipo así, ¿no? Claro, eh, claro, claro, Entonces, bueno, me parece que es pareja y, y es difícil de, de analizar hasta que no se empiezan a cruzar. Bueno, este... Nada, queríamos estar este eh, hablando contigo después de esta gran victoria. Amerita siempre estar eh, pendiente de lo que pasa en el, en el clásico entre Quilmes-Peñarol, en este caso Peñarol-Quilmes, eh, porque creemos que lo que estamos haciendo este programa que hoy por hoy sigue siendo el clásico más importante que tiene el básquetbol argentino el que tiene la mayor rivalidad el que se vive de una manera diferente independientemente de que todos son importantes y que todos tienen su valor creo que este es el, el gran clásico que tiene el básquetbol argentino y en la noche de ayer te tocó ganarlo a vos con Quilmes de Mar del Plata eh, una muy buena victoria 69 a 60 bajando mucho el goleo de Peñarol Buena participación de Luquita Vildosa con 17 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Robinson con 14. Buen partido del tornillo Lava con 13 y 5 rebotes. 15 rebotes para Iboriclar para marcar un detalle importante de alguno de los jugadores. 17 puntos para Rick, 2 asistencias, 14 para Suárez. Lo más importante, en Javier, lo mejor para vos. A recuperar soldados, felicitaciones por por esta victoria en el Clásico. este Nada, gracias por la onda habitualmente, ¿eh? No, no, gracias a ustedes por estar siempre y Fabi, mando un abrazo muy grande y, y gracias por estar. La palabra de Javier Bianchelli, técnico de Quilmes. Buena victoria de Quilmes en el Clásico en el polideportivo Deportivo de la Malvinas frente a Peñalol de Mar del Plata en, en el segundo partido.